¿Me hablas a mí? Sí, sí, a ti, a ti. Eres Pedro. ¿Eres el cerebro de la casa de Asterión? Mm, bueno, yo no lo diría así, pero sí, soy soy Ipera. ¿Tú? Arianna, ¿eres tú? Habla <risa> sh, más bajo, que puede oírnos. ¿Qué quién? ¿Quién de, de quién hablas? ¿De qué hablas? ...y anda empecinado en hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Asterión? Sí, shh, que no nos oiga. Asterión dice que emprenderá un largo viaje. Que el laberinto se ha vuelto el mundo. Y quiere hacer un panegírico de la aventura. El camino. Y los caminantes. Vaya, no lo sabía. Pero no hay problemas, entonces Asterión es bienvenido y estimado y puede expresarse todo lo que quiera. Sobre todo aquí, porque es su casa. La casa de Asterión, por Radio 77, la radio libre. Ah, esta es su casa, ya me había parecido que se movía con soltura que su risa se expandía por galerías y pasillos, que sus pasos sonaban como ritmos de mal y por los recorridos del laberinto, que su voz cantaba canciones herméticas o oh, mántricas, como un pájaro canta en la rama. Percibo tristeza en tus palabras, Ariadna. No estés triste. Asterión es el hombre libre. No, no estoy triste, solo que emprender viajes y aventuras siempre me ha dado algo como de vértigo o de estupor. Y Asterión, Asterión es tan puro que temo por él. Y esta cabeza dura, nuestro minotauro. No te temas. Si el camino le espera, al partir le daremos cosas que le gustan mucho. Pan de espelta agua de vinifaldó, almendras, uvas del Pla y una flauta de madera para alegrar su corazón al pensar en ti y en mí, y a los que no están. ¡Qué bien, pera! Ahora sí que podemos empezar. El invierno guarda un secreto en su vientre. La Tierra nos acoge como una madre en la noche y cuando sea la hora cuando la primavera nos llame, Asterion regresará a contarnos... ¿Cuántas cosas ha aprendido? Oyes, Vivaldi era su canción de cuna. Lo veo a lo lejos, con su mano levantada allí, mira. Sí, sí, sí. Nos saluda, nos saluda. ¡Asterión! ¡Buen viaje, amigo! No nos olvides. Piensa en todos nuestros días buenos. Piensa en los días buenos cuando te sientas solo. Mira, sonríe. Es que el pequeño Asterión ya no es un niño. Está listo para salir. ¡Buen camino, Asterión! Espérame en la mesa con la mesa tendida the decía el amigo estas palabras a la gente quien verdaderamente se acuerde de, se acuerda de mi amado olvida en su recuerdo todo lo demás y quien lo olvida todo por recordar a mi amado de todo él le defiende y de todo le da parte El libro del amigo y el amado de Ramón Llulli, que vivió hacia el año 1300, fue ante todo el primer gran prosista en lengua catalana. Su producción literaria es enorme, con más de 250 obras escritas, tanto en catalán como en latín o árabe. El libro del amigo y el amado es un trabajo místico, escrito con clara intención didáctica para invitar a la vida contemplativa. Compuesto en prosa rítmica, con claras influencias árabes y escrito a la manera sufí, como declara el autor, está iluminado, al igual que otras obras en prosa del autor, por un encendido aliento lírico. Hola, cronopios, cronopias, amigos, amigas, bien hallados de la Casa de Asterión, por Radio 77. Hola, buen véspera. Altres vegada estem en aquesta norma i preciat laberint enmig d'una illa paradisiaca de nom Vella Mallorca, transmitint a tot l'univers des del nostre espai radiofònic, que és com un niu o un arcó de pirates. Els missatges del nostre minotaure ens han deixat apuntats com un imant a la llalera abans de partir. Me ha gustado mucho, Pérez, tu traducción simultánea, hoy que es el programa número 22 y la última emisión de esta etapa 2011, queremos dar un mensaje de paz y de amor, aunque estas palabras estén ya trilladas y muy, muy usadas, nosotros vamos a reivindicar la paz y el amor a todos y todas las personas que nos han apoyado en esta magnífica ruta de música liberadora, de conocimiento, de reflexión, de duda, de poesía, de emoción, de preguntas y de certezas, y deciros que en 2012 iremos a por más. Avui hem començat escoltant en, en Vivaldi, després hem escoltat Soluna, que és el grup dels anys 70 d'en Gustavo Santaolalla. Estem ara mateix escoltant en Kevin Johansen i com sempre ens acompanyaran molt de músics, com la Tracy Chapman, Enia, en Nina Simone, en Jan Tirsen i tants d'altres. Vamos a escuchar entonces ahora a Tracy Chapman con una canción no tan conocida que se llama Give Me One Reason, Dame Una Razón. do want some wonder home one reason why baby just come me one reason oh, give me just one reason why I should say said I told you that I love you and there ain't no more to say. Carlos Garrido en su libro Mallorca Mágica Habla del viejo rey toro Entre los pocos testimonios que quedan de esa mallorca prehistórica que acabamos de ver Hay uno incontestable Los habitantes de la época talayótica adoraban al toro Ese animal mitológico era entonces objeto de culto en todo el Mediterráneo Todavía hoy, unas peñas o cualquier sombra evocará una figura mítica ya perdida y entonces en alguna parte de nosotros mismos sentiremos tal, tal vez el estremecimiento del pasado, cuando el viejo rey toro reinaba sobre la isla de Mallorca. Aunque hoy el toro solo nos evoque corridas o manifestaciones de PACMA, y en el nombre de un islote abierto al horizonte en la bahía de Palma, en la punta sur del municipio de Calviá, para los remotos mallorquines de hace 2.000 o 3.000 años, el toro era mucho más. Era un dios que llegaba del otro lado del Mediterráneo, de la creta minoica, donde el laberinto y el minotauro abrieron toda una tradición mitológica. No es extraño entonces que la figura del toro forme parte importante del acervo legendario isleño. Cuando se habla de un tesoro escondido en un castillo, una cueva o un talayot, Se habla naturalmente de un bedeidor, un mítico becerro de oro. Y en ciertos lugares mágicos como la cueva del Puig de Na Fàtima en Puigpunyent, un toro misterioso guarda celosamente un tesoro escondido y solo dejará paso a quienes sepan descifrar su encantamiento. En cualquier rincón de la geografía mitológica mallorquina sur surge la sombra del rey toro. I look at you. Desde el Neolítico, la imagen del toro se identificó con la personificación de ese poder abstracto. Sus cuernos representan la luna y su cuerpo el universo regido por ella. En la cornamenta se reúnen los elementos masculinos de la pasión y la fuerza con el misterio femenino de la fecundidad, de la luna y del otro mundo. Por eso era adorado como un rey, ya que comprendía en sí mismo los dos polos de todo el universo. Los misterios de la religión del toro se han perdido para siempre y solo quedan los residuos en las fiestas populares. Pero resta ese respeto, esa sensación mágica que aún nos invade ante la presencia de ese animal totémico. Contemplando las cabezas de los toros de Costich, los ataúdes de esa punta empollenza, imágenes del viejo rey y dios toro del Mediterráneo. He comes a sun little darling He comes a sun as same It's so a Simone, aquí viene el sol es el mensaje que queremos daros a todos vosotros que nos escucháis con tanto amor que venga el sol para todos en 2012 no. Tarde llegamos, amigos, es tan tarde Cierto que viven los dioses Sí, sobre nuestras cabezas, allá arriba, en otro mundo, en acción eterna Y en apariencia, despreocupados de si vivimos ¿Tanto cuidado ponen los celestes en no herirnos? Frágil vasija no pudiera de continuo contenerlos Que solo de tiempo en tiempo soporta el hombre, el colmo divino en sueños de ellos, no otra cosa está en trance de ser la vida. Mas cual sueño ligero viene de error a socorrernos. Fuerza nos dan, necesidad, y la noche, hasta que héroes crecidos en cuna de bronce lleguen, como en tiempos ya lejanos, a tener corazones que puedan, por sus fuerzas, igualar a los del cielo. Será su venida entre truenos. Mientras tanto, con frecuencia, mejor me parece Dormir y cual estoy ahora, así a guardar sin compañero. entre tanto ¿qué pudiera hacer o decir? No lo sé. Ni sé qué falta hagan poetas en tiempos de miseria. A pesar de todo los hay, me dirás. Y son cual aquellos sacerdotes consagrados al dios del vino, que de tierra en tierra, en noche sagrada, erraban, perdidos. Proclama de la séptima estrofa de la elegía pan y vino De Federico Holderlin mesa ras dels seus el sol del rere a Tatiana Parra y Andrés Beusaert, Cueca del Agua. Ahora a María Salgado con Siete modos de guisar la berenjena. Siete modos de guisados, se guisa la berenjena, la primera que la guisa es la baba de Elena, te la hace bocadicos y la mete. iu ser así que le agrada beber vino con el vino vino vino mucho y a al le vi. María Salgado, a mí me gustaría dedicarlo a los urobonautas, que son navegadores de músicas y de ondas sonoras. Banda mítica de Mallorca, Uroboros. la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa. Pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Y antes de la noche volví. Lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilobato del Templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que yo soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres, como el filósofo. Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente... A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el del otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volveremos a la encrucijada anterior. O, ahora desembocamos en otro patio. O, bien decía yo que te gustaría la canaleta. O, ahora verás una cisterna que se llenó de arena. Oh, ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14 son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios y aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo sin embargo a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14 son infinitos los mares y los templos todo está muchas veces 14 veces pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Y abajo, asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada nueve años entran en la casa nueve hombres, para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo, si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedará ni un vestigio de sangre. Lo creerás Ariadna, dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió. La Casa de Asterión es el séptimo cuento del libro El Aleph, de Jorge Luis Borges. Mentre Cristina llegia que conte d'en Borges, sonava aquesta música de croque, que és un, un grup de música Kletzmer de Cracòvia, del barri Jueu de Cracòvia. Spiel Kletzmer and Yiddish Freilex. I amb això donant pas... A una senyora de Mallorca. Muy prestigiosa ella, María del Marbonet, para todos ustedes con una obra magnífica, Hombra Negra. consiste no ya en seguir caminos trillados, sino en encontrar por nosotros mismos el verdadero, que nos conviene y seguirlo de manera intrépida. Esto decía un señor que sabía un poco, es de Gandhi, Y bueno, nos hemos propuesto para el 2012 eh, buscar esa verdad y seguirla de manera intrépida. Pues me ha gustado mucho escuchar este tema porque yo lo conocía de, de un disco de, de cantaba Luz Casal, creo que con el gaitero Carlos Núñez. Con Carlos Núñez, sí. Sí, sí. Muchas cantantes han versionado esta preciosa canción. Y hablando de preciosas canciones... Vamos a oír ahora a una cantante de Zaragoza. No tan prestigiosa ella, pero encuentro que es una gran artista. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido entre las cañas duerme por donde quiera que vaya Ya monto en tu arena guardo amor juegos y penas y oh, oh, oh. en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno He convertido en ti cien pueblos de algadiras a Estambul para que pintes Las carbes se acostumbraron y somos como el recuerdo al camino Soy cantona y en me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinera ¿Y qué le voy a hacer si yo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 Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas amarillo a la genista cerca del mar porque ya nací en el mediterráneo nací en eleo bueno amigos y amigas de la casa desterión yo no he nacido en el mediterráneo he nacido en el río de la plata aquí mi compañero Prez creo que puede si puede decirlo y tampoco habrá tanta diferencia de nacer en el Mediterráneo o en cualquier otro sitio bueno este nos vamos a dejar de digresiones filosóficas lo vamos a dejar para la noche vieja que habrá tiempo y bueno, como ya os fuimos di diciendo a lo largo del programa os deseamos mucha conciencia y que sean fuertes para lo que se avecine desde la ventana a los caballos. Fue en Berlín, en invierno. La luz era sin luz, sin cielo el cielo. El aire blanco como un pan mojado. Y desde mi ventana, un solitario circo, mordido por los dientes del invierno. De pronto, conducidos por un hombre, diez caballos salieron a la niebla. Apenas ondularon al salir, como el fuego. Pero para mis ojos, ocuparon el mundo vacío hasta esa hora, perfectos, encendidos. Eran como diez dioses de largas patas puras, de crines parecidas al sueño de la sal. Sus grupas eran mundos y naranjas, su color era miel ámbar, incendio. Sus cuellos eran torres, cortadas en la piedra del orgullo, y a los ojos furiosos se asomaba como una prisionera en la energía. Y allí, en silencio, en medio del día el, del invierno sucio y desordenado, los caballos intensos eran la sangre, el ritmo, el incitante tesoro de la vida. Miré, miré y entonces reviví. Sin saberlo, allí estaba la fuente, la danza del oro, el cielo, el fuego que vivía en la belleza. He olvidado el invierno de aquel berlín oscuro. No olvidaré la luz de los caballos. Era un poema del libro extravagario de Pablo Neruda y mientras tanto escuchando una... una musiqueta africana Ismaello, diviribide Bueno, nos vamos a despedir con una canción de las Islas Baleares de un grupo de Ibiza que se llama UG y bueno Yo voy a dedicar este programa muy especialmente a mi compañero, que está aquí al lado mío, a Pera. Y quiero agradeceros a todos. ¡Feliz año! Pues, feliz año a todos. Ha sido un placer hacer este programa durante todo este tiempo. Yo le dedico el programa a todos mis compañeros. Y bueno, tenemos también a... Hay algunas personas por ahí especiales que, que saben que cuando hacemos el programa me acuerdo de ellas. Creo que ya es hora de despedirnos porque dentro de poco empieza la hora latinoamericana. D'allò et vas despediguent com si ho fossis de revista i pegues per altre vent a percurar-te alegria i a buscar divertiment i a mudar de companyia. Donant jo en su pensament I es mateix que abans tenia No l'he transmutat de Des tractors que es dos teníem Jo seguiré el mateix Visquent amb molta alegria ha conhortat després de' queamos per vendria I en sé que no et séhivanig que això et comptén algun dia. Per això no t'abandó i has de pensar que t'oblidis